Escoltas Marichihueu, la Radio Buenos días o buenas tardes ya eh, Pues hoy tenemos al doctor Enrique Dulce Ambrosini y que es... Y tenemos... Eh, eh, quien va, eh, él, él es quien va a dar la conferencia magistral sobre la, la política de la, la filosofía de los pueblos originarios Hola qué tal, muchas gracias por su presencia y damos la bienvenida al doctor Enrique Dussel él nace el 24 de diciembre de 1934 el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Es exiliado político desde 1975 en México, hoy ciudadano mexicano. Es profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, Juan Iztapalapa, Ciudad de México, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, de Argentina. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia en la Sorbona de París, y una eh, licencia, teo, licenciatura en Teología en París y Münster Ha obtenido doctorados honoris causa en Friedburg, Suiza, en la Universidad de San Andrés, La Paz, Bolivia, y en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fundador con otros del movimiento Filosofía de la Liberación. En el año 2013 fue nombrado miembro del Comité Directivo de la FISP y se le otorgó la distinción de investigador nacional emérito por parte de la SNI, rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de 2013 a 2014. Trabaja especialmente en el campo de la ética y de la filosofía política. Entre algunos de sus libros están, filosofía de la cultura y de liberación, política de la liberación, historia mundial y crítica, Materiales para una política de la liberación y política de la liberación, la arquitectónica entre muchos más. Eh, damos la palabra pues al doctor Enrique Dulce. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Viendo al público, como es frecuente, muchos jóvenes, pocos colegas. Lo cual me alienta. Porque los colegas se van quedando viejos, están en el pasado. Los jóvenes son el futuro. Entonces, hablo para el futuro. Este es un tema todavía no del todo digerido en el pensamiento latinoamericano y mexicano contemporáneo pero no es un tema solo nuestro esta contraposición yo diría entre una filosofía eurocéntrica y una filosofía tradicional de los pueblos del sur al decir sur digo los que fueron colonias los que no son Estados Unidos ni Europa, o es decir, China, la India, el mundo islámico, el África, Bantú y América Latina. Es una experiencia ya de muchos años, pero la vengo corroborando más frecuentemente y he estado hace dos semanas en Estados Unidos y Alemania, pero me tocó ir a Marruecos. Marruecos es un país islámico del norte de África. Y entonces ahí, como en otras partes, pasa lo siguiente. En general, las facultades de filosofía, ya que hoy vamos a hablar de filosofía, aunque debe tomarse el tema mucho más amplio, pero empezando por lo específico, en general las facultades de filosofía en el sur pienso en Corea, en Japón, en la India, en Marruecos, en Egipto y en fin, los países del sur tienen como dos corrientes uno, la filosofía tradicional que en algunos países como la China o culturas, la China, la India, el mundo islámico tienen siglos de gran filosofía que nadie puede negar que sea gran filosofía el taoísmo el confucionismo, toda la filosofía del Upanishad, el Rig Veda y, y los árabes tuvieron grandes filósofos mucho antes que la Europa Latina Avicenas, Averroes aún grandes pensadores judíos como Maimónides, pero esto es parte de una cultura tradicional y otra es la filosofía europea a partir de Descartes, Hume, Kant, Hegel, Marx, Heidegger y los actores actores de Rida o quien fuere, son dos tradiciones filosóficas y en todas partes del sur se enseñan más o menos las dos, en América Latina por desgracia No hay prácticamente en las facultades de filosofía estudios en profundidad de nuestros pueblos originarios, hasta se pregunta si hay filosofía de los pueblos originarios, más, hasta se pregunta si ha habido en América Latina filosofía. O es decir, lo que hemos hecho son comentarios europeos y, y niegan aún que tengamos gente que sea filósofo es decir que estamos más retrasados todavía que los árabes, que los chinos y los hindúes que por lo menos consideran que ha habido gran filosofía y no solamente tradicional sino también filosofía entre nosotros la situación es peor porque ni consideramos la filosofía de los pueblos originarios pero tampoco consideramos filosofía la hecha por pensadores latinoamericanos que no eran pertenecientes a la comunidad de los pueblos originarios criollos y mestizos que sí que la situación es todavía más grave si yo hiciera un esquema aunque usar el pizarrón y el micrófono es un problema pero de todas maneras haré un esquema si hay una filosofía tradicional y una filosofía eurocéntrica, la articulación prácticamente es imposible, no se da. Y entonces tenemos una realidad concreta a ser pensada y no sabemos con cuáles de las dos tradiciones hacerlo, casi siempre se hace desde el pensamiento europeo, pero no se integra el pensamiento tradicional y entonces la verdadera postura sería tomar de lo, del pueblo originario tomar de la filosofía europea y pensar la realidad ese es mi, mi proyecto filosófico yo pienso la filosofía política desde los pueblos originarios cuando dicen ante nosotros los que mandan mandan mandando eso es pueblo originario así mandaban los aztecas y los mayas y los incas, y así se expresa el zapatismo pero también Evo Morales que es un aymara, ni siquiera quechua del sur del imperio inca, dice yo ejerzo un poder obediencial ese concepto es de los pueblos originarios pero yo lo no puedo pensar a su vez a partir de Hobbes, Hume y de los europeos mostrando la originalidad de este pensamiento tradicional nuestro. Esto ya es filosofía nueva, porque toma lo tradicional, toma lo europeo y norteamericano y lo piensa desde una realidad. Después explicaré mejor, mejor estas ideas. De todas maneras, algunos se preguntan, ¿existe una filosofía tradicional nuestra de los pueblos originarios y la mayoría de los filósofos de las facultades de filosofía empezando por la UNAM dirán, no existe hay una cosmovisión pero no hay un, un pensamiento filosófico del cual pueda uno realmente partir y entonces, ¿qué hacemos como filosofía? comentarios del pensamiento europeo Somos comentaristas, o como dice un filósofo en este caso uruguayo en México, ya también nacionalizado, somos sucursaleros. O es decir, ponemos una sucursal, y algunos creen que hemos inventado la Coca-Cola, pero lo que hacemos es poner una sucursal de Coca-Cola, ni siquiera la inventamos. Y eso es lo que hacemos en filosofía, lo que se hace en filosofía 95% en México son comentarios extensiones de pensadores europeos norteamericanos contemporáneos y eso es realmente seguir siendo coloniales mentalmente y de un punto de vista psicoanalítico alienados porque estamos pensando desde pensadores que piensan otra realidad que no es la nuestra y entonces lo que pensamos es impotente. ¿y esto por qué? esto porque en el mundo académico y en el mundo universitario la razón ilustrada campea todavía la ilustración entonces hay que darse cuenta bien a qué nos estamos oponiendo la ilustración es el pensamiento teórico, filosófico ideológico de la revolución industrial capitalista en el en torno al siglo XVIII los grandes ilustrados pues van a ser Voltaire, Montesquieu, Francia el propio Kant en Alemania que van a tener una visión de la razón ilustrada ese es, si me permiten nuestro oponente y adorno y también eh, pues, eh, eh, Orheimer, que eran de la escuela de Frankfurt, hicieron la crítica de la ilustración en un pequeño diálogo que exilados del nazismo en Estados Unidos, en California, ex territorio mexicano, eh, o es decir, en un territorio mexicano, eh, plantearon en un libro que se llama, o un diálogo que hicieron sobre la dialéctica de la ilustración donde en vez de tomar la razón ilustrada como la exponente de la razón humana, hacen una crítica, y en esa tradición me encuentro. O es decir, el gran oponente del nacimiento o de la toma de conciencia de una filosofía de los pueblos originarios va a ser la razón ilustrada. Y entonces hay que saber bien de qué se trata, porque con esa definición de razón nosotros no podemos hacer filosofía de los pueblos originarios porque no nos funciona porque tenemos otra concepción de la razón del mundo de la ética de la política de, del derecho y de todo y entonces no hay que simplemente querer usar esa razón para estudiar temas de nuestros pueblos originarios sino que tenemos que aún nosotros tener mucha conciencia al ejercicio de qué razón estamos haciendo para estudiar los temas de los pueblos originarios, porque si lo hacemos desde la visión moderna ilustrada, distorsionamos el objeto y, y no vamos a descubrir nunca de qué se trata la cuestión. Entonces tenemos que hacer también una autocrítica y sabernos desde dónde nos estamos situando. Y la razón ilustrada es una razón muy estrecha. Es una razón que los posmodernos han querido criticar, pero como también ellos son todavía modernos y eurocéntricos, Vattimo, Rorty, eh, los grandes posmodernos. Y debo decir que hay muchos alumnos aquí en la universidad que les gusta los posmodernos. Yo diría filosofía de café, pero que no se dan cuenta que al estar reproduciendo la temática de los posmodernos, se está tapando a sí mismo, porque el pensamiento posmoderno es una crítica última de la modernidad, a sí misma, pero todavía moderna y eurocéntrica. O decir que lo que llama a Lyotard la situación posmoderna se da en Europa o Estados Unidos, pero no se da en Chiapas, ni se da en Rabat, o, o en Delhi, o en Pekín ahí hay una situación que no tiene nada que ver con la situación posmoderna. Entonces no hay que tomar los eslogan y hay que empezar a criticarlos porque la cuestión es grave y no es solo la filosofía de los pueblos originarios sino toda una etapa de la humanidad la que tenemos que superar y una filosofía de los pueblos originarios puede ser un buen ejemplo para tener un punto de apoyo crítico a toda esta gran expresión que se mundializa, globaliza, que se llama la modernidad neoliberal en este momento. Entonces, esa filosofía ilustrada tiene un concepto de la razón y Descartes quizás sea el mejor ejemplo cata ya en el 1637 escribió un libro, El discurso del método. Él había sido educado por los jesuitas y, y pensaba desde una reflexión sobre la individualidad y por eso entonces dice, pongo todo en cuestión para poder llegar a un fundamento indubitable de, del discurso filosófico y lo encuentro que puedo dudar de todo todos los datos de mi sentido todo lo que yo conozco pero de lo que no puedo dudar es que yo soy consciente en este momento de ser consciente eso se dice ego cogito, yo pienso pero entonces bien ustedes un yo que se reflexiona sobre sí mismo y se pone como punto de apoyo para poder desde él desplegar un mundo Bueno, eso ya es un manifiesto del individualismo metafísico, ya es anticomunitario, porque es el individuo que se pone como punto de partida, pero además pone a una razón que toma conciencia de sí misma, deja de lado la corporalidad. Y por eso Descartes dice, yo soy un alma al que es indiferente tener un cuerpo, que el tal. Es un ángel, es exactamente un ángel, un ángel es un alma que le es indiferente tener un cuerpo y estoy citando a Descartes, no les digo qué página de qué libro de la edición de Adam Panerí pero están en mi obra, ustedes las pueden leer en mi página de paso lo que yo estoy diciendo está dicho muchas veces en mi página w3vesminombre.com ¿Eh? Hay que modernizarse. Y ahí van a tener todos mis libros y todas mis cosas, lo pueden bajar gratis y enterarse de muchas cosas. El manifiesto moderno de la individualidad metafísica como pensar teórico, que deja el cuerpo de lado, pero también deja la afectividad de lado, el amor, la voluntad y esto claro va a ser recuperado después por Schopenhauer, por Nietzsche, por Freud y cometerán a su vez sus errores modernos también ellos, pero recuperarán cuestiones que se dejan de lado. Y esta razón también es la que va a decirnos, y así yo estudié filosofía, que la filosofía pasa del mito a lobos. La razón simbólica es primitiva, es... Eh, puramente metafórica, pero Logos es una razón que en el fondo es científica y por último matemática, y entonces 2 más 2 es 4, eso es cierto. Y desde esa certidumbre de la matemática se lo toma como la definición más adecuada de razón. No dándose cuenta, y debo decir que aún el libro enorme método científico de Mario Bunge, que durante décadas en México fue tomado como el gran libro de metodología científica y que es una reducción moderna de la razón, 2 más 2 es 4, es cierto, pero esa certidumbre no se debe a que la razón matemática sea la mejor razón, sino que el objeto que trata la razón cuando dice 2 más 2 es 4, es extremadamente simple porque es una abstracción. Entonces, no es lo mismo decir 2 más 2 es 4, que es la abstracción matemática, que como abstracción es real, pero no existe, no camina por la calle 2 más 2. Andan dos patos más otras dos patos, cuatro patos. Y ya cuatro patos no es tan cierto como cuatro, porque el pato tiene plumas y entonces que es un pato ya es complicado. En cambio el cuatro es una cantidad abstracta. Entonces se confunde entre la simplicidad abstracta del objeto y la certidumbre de la razón. La razón es más cierta cuando el objeto es más abstracto. Pero cuando llegamos a la política, al mundo concreto cotidiano, la realidad es de una complejidad infinita. Y la razón entonces no puede tener certidumbre sobre lo que está observando. Ningún juicio político es cierto. Siempre va a tener errores posibles porque su complejidad es infinita. Entonces por eso dice que el político aprende de sus errores. sí porque nunca dejará de cumplir, cumplir ningún acto perfecto, sino que inevitablemente siempre cometerá errores porque es incierto su objeto, porque es complejo. Pero la razón política es la razón más humana porque no es solamente teórica sino que es práctica y es afectiva y es memorativa y por lo tanto esa sí que es una razón compleja, mientras que la razón matemática es abstracta y da cuenta de la cantidad nada más pero no da cuenta de toda la cualidad y de muchos aspectos la razón moderna entonces piensa de todos que se parte podcasts, del mito y se com, llega al logo y el logo Marichilio, es lo preciso radio. Si eso significa la razón, esa razón no nos va a servir para pensar una filosofía de los pueblos originarios, porque es una razón abstracta. Pero además también, no es solamente una razón abstracta, es una razón que se mitifica, porque cree que ella es la que descubre lo que ha de hacerse y de una manera individual entonces si hablamos de filosofía y tenemos ese concepto moderno de razón los pueblos originarios no tienen filosofía porque tienen algo mucho más complejo que de paso era lo que también tenían los griegos que inventaron la palabra pero no la filosofía porque otra de las cosas que se dice la filosofía surgió en Grecia Pero Herodoto, Platón y Aristóteles dicen, nuestra filosofía surgió en Egipto. Así que parece que los modernos tienen más razón que los griegos, en cuanto que pretenden que nació en Grecia, mientras que los griegos dicen que nació en Egipto. Yo le creo más a Platón y a Aristóteles. Tres mil años antes de Aristóteles había filosofía en Egipto, y lo hubo en China, y luego en la India, y hasta en el imperio persa o voy a decir que la filosofía no surgió en China, en Grecia, sino en un proceso que no voy a explicar ahora, pero que hay que verlo críticamente y no eurocéntricamente, porque eso de que la filosofía surgió en Atenas o en Grecia, es parte del de eurocentrismo que hace a Europa el centro y el fin de la historia universal, como decía Hegel, Con esa visión desaparecen los pueblos originarios y con esa interpretación no habrá filosofía. Pero para los griegos, filosofía significa filos, amor a la sofía, sabiduría. Y entonces tenemos que preguntarnos más bien qué es sabiduría, no qué es filosofía, porque Aristóteles decía, los filósofos, hacen una mitopoiesis también, los filósofos también producen mitos y hay un mito de la caverna y Parménides, Heráclito, hablan por mitos y el propio Aristóteles está dentro de un mundo mítico, porque él piensa que la luna está prendida a una esfera y el sol a otra, y que hay unas esferas que dan vuelta alrededor de la tierra, y cómo explicar el movimiento de los planetas con esferas, y entonces no se imaginan qué complicaciones hacía de las esferas, que movían otras esferas, almas movían las, las esferas, y después los cristianos decían que eran arcángeles, y era todo todos mundo mítico, pero ellos creían que eran lobos, entonces... Filosofía es amor a la sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? La sabiduría es saber ordenar. Es un saber. ¿Ordenar qué? Ordenar justamente el sentido de la existencia.